Cuentos de hadas españoles Alicia en el País de las Maravillas Una soleada tarde, la pequeña Alicia y su hermana decidieron ir al parque. Mientras su hermana leía un libro, Alicia se aburría esperando por ella. Me prometió jugar conmigo, pero está ¡Claro que un libro sin dibujos es más interesante para los adultos! Bah. ¡Nunca los entenderé! ¿Eso significa que no me entenderé cuando crezca? Mm. ¡Ah! ¡Caray! ¡Caray! ¡Llegaré demasiado tarde! ¡Un conejo parlanchín! ¡Un reloj de bolsillo! ¡Qué curioso! Voy a seguirlo Y sin pensar por un instante cómo saldría Entró en la madriguera del conejo ¡Ah! De repente ya no era una madriguera de conejo Alicia se encontró bajando por un pozo profundo y extraño Esto es demasiado largo O este pozo es muy profundo o caigo demasiado lenta Les ...debo de estar llegando a un lugar próximo al centro de la Tierra ¡Oh! ¡Un montón de hierba! ¡Qué listos! ¿Qué es ese lugar? Ahora estaba en un largo vestíbulo Había diminutas puertas cerradas por todas partes ¡Qué lugar más raro! ¿Y dónde se ha metido el conejo blanco? Salgo de aquí. Eh, si nunca salgo de aquí! Asustada, siguió adelante y vio una mesa de cristal de tres patas. Había una diminuta llave dorada encima. Sin perder tiempo, Alicia abrió la diminuta puerta con la ayuda de la diminuta llave. Se arrodilló para ver qué había al otro lado. ¡Y oh! ¡Qué maravilloso espectáculo! Es el jardín más bonito que he visto en mi vida oh, Ojalá pudiera deslizarme por esta pequeña puerta Pero no podía Decepcionada, regresó a la mesa Allí vio una botella ¡Ah! Oh, esta botella no estaba aquí antes ¿Qué debo hacer? Y se la bebió Y mientras la bebía, empezó a encoger. Era una sensación curiosa para Alicia. Era como un telescopio al cerrarse. ¡Oh! ¡Debo de estar cerrándome como un telescopio! Ahora puedo pasar por esa puerta sin dificultad. Pero enseguida se dio cuenta. En ese instante, Alicia se fijó en una pequeña caja de cristal que estaba debajo de la mesa ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué hizo la tarta? Alicia había empezado a crecer más ¡Y más! ¡Y más! Ahora era tan alta que no podía ni verse los pies Enseguida la cabeza chocó con el tejado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Ahora Alicia podía coger la llave, pero era demasiado grande para pasar por la pequeña puerta. Se sentó y empezó a llorar. ¿Y llorar? Sus lágrimas empezaban a inundar el suelo. Cuando de repente... ¡Oh! La duquesa se enfadará si la hago esperar ¡Oh! Señor conejo, espere por favor oh, ¡Qué maleducado! ¿Cómo va a ser el conejo parlanchín bueno con la duquesa si ni puede ver a una enorme niña sentada justo aquí? ¡Oh! ¡Qué calor hace aquí dentro! Me pregunto qué harán mis pies ahora que no puedo verlos Espero que aprendan a mantenerse limpios sin mi ayuda. ¡Oh, ¡Caramba! Alicia llevaba puesto el pequeño guante blanco. ¿Cómo puede quedarme bien en la mano? ¡Oh! ¡Cómo me ha he hecho tan pequeña! ¡Ha ¡Ah! sido el abanico! ¡El abanico me ha encogido! ¡Ahora soy tan pequeña! Por los pelos ¡Oh! Agua salada ¿Habré caído por casualidad en el mar? A Alicia le llevó un rato darse cuenta que eran sus propias lágrimas De repente, una enorme ola llevó a Alicia a través de la puerta Se enseguida No quiero pillar un resfriado ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vete a casa a traerme un par de guantes y un abanico ¿Casa? ¿Qué casa? ¡Mi casa! ¿Por allí? ¡Vamos! Alicia estaba tan confusa y asustada Que empezó a caminar a la casa del conejo sin preguntarle Debe haberme confundido con su criada, pensó Entró en una diminuta habitación Encima de una mesa había un abanico, un par de guantes y una pequeña botella Sé que pasa algo interesante cuando como o bebo Veamos qué hace esta botella Me aburre ser una cosita chiquitita ¡Ah! Ahora la cabeza tocó el techo. Oh, estoy atascada. En ese instante llegó el conejo. Ah, ¡Oh, mi mano. Alicia estaba tan incómoda. Quería estirar la mano, pero. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Una mano sale de mi casa. Oh, oh es un gigante. ¡Un gigante en mi casa! ¡Socorro! ¡Socorro! Los animales se reunieron rápidamente. Le pidieron al más pequeño, Bill el lagarto, que entrara por la chimenea. Alicia consiguió meter el pie en la chimenea y... ¡Tú! Entonces el conejo tuvo una idea. Y no era el más inteligente, todo se ha dicho. ¿Podría ayudarme a encoger otra vez? Y eso hizo En cuanto volvió a ser lo suficientemente pequeña Alicia salió corriendo de la casa Se alejó de los animales y entró en el bosque oh, Lo primero que tengo que hacer es volver a mi tamaño natural ¡Oh! Yo puedo ayudarte No porque debas avergonzarte de tu tamaño ¡Mírame! Ah, oh, ¡Claro que no! No es por eso Eres muy guapo ¡Claro que sí! Un lado te hará crecer más Y el otro te hará crecer menos ¿Un lado de qué? De la seta, está claro Ahora la verdadera cuestión era averiguar los lados de una cosa redonda como una seta Alicia por fin desmenuzó ambos lados Mordisqueó un poquito de la mano derecha Y el cuello empezó a crecer y crecer Creció casi tanto como un tallo de judía Inmediatamente tragó un bocado de la mano izquierda Y se volvió más pequeña que antes Cansada, siguió mordisqueando trocitos de la seta, tomando un mordisquito de cada lado. A veces crecía y a veces encogía. Hasta que por fin consiguió llegar a su altura habitual. ¡Ay! ¡Medio plan ya está listo! ¡Qué día más confuso! Debería guardar estos trocitos de seta por si los necesito otra vez. Tengo que darle las gracias a la oruga, pero, oye, era tan raro. No sé qué podría gustarle. ¡Oh! ¿Quién no es raro aquí, querida? ¡Oh! ¡Hola! Una pregunta. ¿Siempre sonríes de oreja a oreja? Bueno, sí, claro que sí. Soy un gato de Jessie. Um, no entiendo qué tiene eso de obvio Dime, ¿has conocido al sombrerero y a la liebre de marzo? ¿El sombrerero y la liebre de marzo? No, ¿qué va? ¡Oh, pues deberías! Están locos, como tú y como yo Oye, yo no estoy loca <risa> oh, oh, oh. ¡Claro que sí! Nada más decir eso, el gato desapareció Dejando su sonrisa detrás A Alicia le pareció muy raro Pero siguió andando Curiosa por el país de las maravillas en el que se había metido Caminando, se encontró con la liebre de marzo y el sombrerero Estaban tomando un té en una mesa bajo un árbol También estaba un lirón en medio, dormido, y ellos posaban sus codos encima. Parece muy incómodo, pero quizá al lirón no le importe porque está dormido. No hay sitio. Pero es una mesa muy grande. ¡Hay mucho espacio! Tienes que cortar ese pelo. Eres un maleducado. Dime, ¿por qué un cuervo es como un escritorio? Um... Yo... No lo sé. Por eso te dije que no te sentaras aquí. Solo porque no puedo resolver tu adivinanza. Vale, me voy. Pero primero dime la respuesta. No sé. No tengo ni la menor idea. Yo tampoco. <risa> Continuó caminando y Alicia encontró otra puerta en un árbol Curiosa, como siempre, entró Una vez más se encontró en el largo vestíbulo Tenía unas diminutas puertas cerradas y una pequeña mesa de cristal Lo haré mejor esta vez Empezó cogiendo la pequeña llave dorada y abrió la puerta Una vez más vio un precioso jardín Entonces sacó las setas del bolsillo y comió un poquito hasta que se hizo pequeña. Atravesó la pequeña puerta. Había toda clase de flores preciosas y arbustos. En un lugar había unos jardineros que parecía que jugaban a las cartas. Lo más sorprendente era que estaban pintando las rosas blancas de rojo. ¿Podrían decirme, por favor, por qué están pintando esas rosas? ¡Ay! La reina nos ordenó plantar rosas rojas Pero por error plantamos blancas Si la reina se entera, ¡nos decapitará! Shh, aquí está la reina ¿Quién es? Me llamo Alicia, su majestad mm. ¿Y esos quiénes son? ¿Cómo voy a saberlo? En ese instante la reina se puso roja de ira ¡Que le corten la cabeza! Oh, pero solo no es una niña mm, Te perdono El juicio ha empezado ¿Qué juicio? Alguien ha robado la tarta de la cocina de la reina Sospechamos que ha sido la J de corazones El estrado del jurado incluía unos pájaros y animales. Todos escribían apresuradamente en unas pizarras. ¡Led los cargos! Eh, la reina de corazones hizo unas tartas en un día de verano. La Jota de Corazones robó esas tartas y se las llevó lejos. ¡Muy bien! ¡Llamad a los primeros testigos! El primer testigo era el sombrerero Entró con una taza de té en la mano y un trozo de pan con mantequilla en la otra Estaba tan nervioso que se quedó allí de pie, tartamudeando Eres un morador muy malo Puedes irte, llamad al siguiente testigo El siguiente testigo era la propia Alicia Pero algo había cambiado en ella Estaba allí de pie inconsciente de que era muy grande Tapaba a todos los animales que habían venido a ver el juicio La reina estaba furiosa ¡Que le corten la cabeza! Pero Alicia ya se había cansado ¡Ah! Oh, ¿A quién le importas? Solo sabes decir eso Y solo eres una baraja de cartas Con esa afirmación, las cartas se levantaron en el aire ...y vinieron volando hacia Alicia. Gritó, en parte por miedo y en parte por ira. Intentó sacárselas de encima y de repente... ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Hojas! ¿Dónde están las cartas y la reina? ¡Oh! ¡Ha sido un sueño! ¡Oh! ¡Qué sueño más bonito! Voy a contárselo a mi hermana... Oh, qué sueño más bonito Oh, no fue un sueño